En Radio Betis, Green Jazz, Con Juan Carlos Rivero. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sesión dedicada a la de hoy a Bill Evans, delicado y elegante, atrevido, un creador puro, renovador del ambiente jazístico, maestro indiscutible para todos los que siguieron y aún hoy llegando después. Huidizo y esquivo, nuestro protagonista de hoy se refugió siempre en el único sitio donde podía estar solo, con sus propias tormentas, en los huecos de una melodía imposible entre 88 teclas. Su virtuosismo y su inspiración le convirtieron en los años 60 en leyenda del jazz, a la altura de Charlie Parker o Miles Davis. Bienvenidos a una nueva edición de Green i n j a Jazz. Un placer hoy acercaros a un inconformista que exprimió su arte para crear una música que nos llega al corazón. d i l l Evans nació en 1929 en Primfield, New Jersey. De muy joven empezó con estudios de piano clásico, flauta y violín, pero pronto descubriría el jazz y las emociones de la música improvisada. Ya en el colegio tiene su primer trío. Tras graduarse y tocar como pianista en alguna orquesta, llegó el servicio militar. Lo pasé muy mal, no lo conseguí superar. Durante años tuve la misma pesadilla. Habían perdido mis papeles, no me podía licenciar y tenía que seguir tres años más. De vuelta a la vida civil, graba al poco tiempo su primer disco, donde ya deja constancia que la música de jazz, formada por el clásico trío de batería, contrabajo y piano, poco se va a parecer a partir de ahora a lo que ya existe. En marzo del 59 forma parte de la histórica grabación de Miles Davis' King of Blue, uno de los discos más importantes de la historia del jazz. Bill Evans no se quedaría mucho en el sexteto de Davis. No me sentía bien cuando estaba con Miles, no sé por qué, pero pensé que había llegado el momento para mí de marcharme. Se lo dije a Miles y aceptó. Seguimos siendo buenos amigos. En Radio Betis. Greening Jazz con Juan Carlos Rivero. En Greening Jazz hoy、eh, nos adentramos en la figura del genial pianista Bill Evans, del que opinaba así John Lewis, pianista, compositor y arreglista, que fue líder de los Mother Jazz q u a r t e l Bill Era a la vez un gran artista creador y pianista virtuoso. Además, le he oído elaborar algunos de los mejores acompañamientos que yo pueda recordar en toda la música que he escuchado. Su contribución a la música americana no se puede medir. Y Chick Corea, considerado generalmente como uno de los más influyentes pianistas posteriores a Bill Evans. No se puede calibrar la aportación de Bill al mundo de la música y de la estética. Aquellos que él inspiró lo saben bien. Personalmente he aprendido muchísimo de él. P. e c e p i e a r s la pieza de Evans donde el jazz descubre el valor de la lentitud. Explorando una determinada armonía hasta sus últimas consecuencias, girando alrededor de ella una y otra vez, buceando en todos sus posibles recovecos, matices y colores sin ninguna urgencia. Es la obra de alguien que no está tocando quizás el piano, sino que vive dentro del piano, y allí se quedaría si pudiese para no salir nunca. Tras años de conciertos y grabaciones de calidad con el genial Scott de la Faro como contrabajista, una referencia para muchos con este instrumento, Eddie Gómez estuvo más de una década en el trío de Bill Evans. Tuve tanto tiempo con él que fue como si fuera un segundo padre para mí, porque aprendí muchas cosas. El sentimiento de, de, que, él, que él trae a la música es bien importante. El secorazón, sí. Y, y también.、Uh, El pensamiento que, que él usa en tocando la música, es siempre, nunca, es, nunca las notas están botadas. Todo está perfecto, como, como una cosa brillante, como una cosa que, especial en el mundo, que no、mm -hmm. se encuentra en otra, nada más que ahí. Y para mí me enseñó mucho de, uno, de la ente, en, integridad de, de, de, con la música que uno toca. Eso es una cosa muy, muy, bonita, muy bonita para mí. you En Radio Betis, Green in g Jazz, con Juan Carlos Rivero. Bill Evans representa mucho en la historia del jazz. Alex Mercado, pianista. Bueno, Bill Evans es、eh, para mí uno de los personajes más influyentes en la historia del jazz、eh, porque trajo a este estilo de música predominantemente、eh, dominado por la raza afroamericana, por toda su cultura, por el blues.、Eh, trajo elementos、eh, aparentemente extranjeros. A esta música, como son、eh, el impresionismo de la música clásica, él, él tuvo una influencia muy fuerte de Claude Debussy, de Maurice Ravel. Eh, técnicamente, eh, incursionó en, en la música de Bach、eh, de tal manera que su sonido siempre fue tan cristalino como lo era Bach. Él, él era un, un aficionado de la improvisación. Él, él、eh, pues, siempre mostró cierta insatisfacción con la música clásica con la,、eh, a través de la cual empezó su formación. Porque decía que pues, todas las notas estaban escritas,、eh, no tenía la libertad de expresar lo que él quería decir、eh, a través de la música, y de repente pues, comenzó a trabajar en otros ámbitos、eh, profesionales que le permitían、eh, improvisar. Cuenta una anécdota muy interesante: q u estaba e tocando en una banda de bodas y en una pieza que se llama t o x e d o Junction, de repente eh, pues, eh, tocó una nota que no estaba escrita. Y para él fue una experiencia realmente reveladora porque pudo comprobar que él podía aportar algo original y personal a la música, algo que no estaba escrito, algo que podía sorprender a la audiencia. Y esto fue el inicio de una exploración、eh, que, pues, nunca cesó, digamos que cesó con su muerte. Una exploración, exploración sonora, exploración personal. Él era una persona muy inquisitiva, una persona.、Eh, Que nunca estaba satisfecha con su manera de tocar, incluso tuvo varios episodios、eh, en los cuales él se sentía inseguro,、eh, pensaba que no tocaba bien,、eh, recibía una crítica por ahí y, y eso lo, lo, pues,、eh, bajaba su, su ánimo y su deseo de seguir haciendo música.、Y、él tuvo que, que enfrentar、eh, todas estas pruebas que le puso la vida y es muy, es muy chistoso porque él decía que, que no tenía talento. Él decía que a pesar de que toda la gente lo, lo consideraba como un genio, él no tenía talento, él era un trabajador, él, él estudiaba mucho, él, él, él considera pues, que, que fue autodidacta, que todo lo que él eh, eh, experimentaba a través de la música, él lo encontró por su, propia,、eh, por su propio esfuerzo. Él estudiaba más de ocho horas al día、eh, en varias épocas de su vida, era realmente un obsesionado con la música. Y ahí es donde yo, como pianista, me puedo identificar, porque la música necesita este grado de obsesión: de nunca、eh, llegar al límite de tus posibilidades, nunca pensar que ya puedes tocar bien, que ya tienes、eh, una formación suficiente. Siempre hay que estar buscando. Yo, cuando escucho la música de Bill Evans, escucho esa búsqueda, esa inquietud, esa, ese deseo de exploración y experimentación. En Radio Betis, Greening Jazz, con Juan Carlos Rivero. Pero cuando hablamos de un maestro, nos preguntamos quién pudo ser el maestro del maestro, cuáles fueron sus influencias. Bueno, él、eh, cita como una de sus mayores influencias al gran pianista、eh, de bebop, b u d Powell.、Okay. Él、eh, De b u d aprendió esa, esa, esa gran facilidad de navegar、eh, con la línea melódica a través de los acordes, a través de la armonía.、Eh, en ese sentido, pues él, él es.、Eh, Se puede considerar como una, un pianista que oscilaba entre el bebop, el cool y, por supuesto,、eh, el, el jazz moderno, porque él, para mí fue uno de los, de los iniciadores del jazz moderno. Creo que es、eh, considerablemente fuerte esta influencia que él tuvo de、eh, la música clásica. Él, él era un lector a primera vista eh, eh, muy hábil,、eh, de tal manera que podía tener acceso a todas estas partituras de música clásica, tanto de Chopin. Como de Debussy r a v e l de modo tal que podía tomar prestadas esas, esas armonizaciones, esas texturas, ese color que、eh, le empezaron a dar los impresionistas a la música, esa habilidad de, de colorear a través del sonido y a través del instrumento. Creo que esa es una de las habilidades más grandes de Bill Evans y, y, y, y su, sino, su innovación muy importante es traer el color. Al jazz、eh, y pintar literalmente cuadros sonoros、eh, a través de sus ejecuciones. Entonces, creo que esos, esas dos、uh, influencias son las más importantes. you、mm -hmm. Desde el punto de vista de la técnica pura, Bill Evans es posiblemente uno de los dos o tres pianistas más dotados en la historia del jazz. Cuando Bill Evans murió el 15 de septiembre de 1980 de una insuficiencia hepática por sus adiciones, tenía 51 años. Hoy hemos dedicado g r e e n i n Jazz a la figura del poeta del piano, como lo definió el escritor Gene Lee. Eh, la sutileza como universo musical. Lo dejamos aquí, entre notas cristalinas y llenas de matices. Nos encontramos en siete días. Hasta entonces, ser felices. Adiós.